Bueno, una vecina que se acercó aquí hasta la radio. Eh, qué loco esto de hablar de una, ella me dice, una de las perjudicadas. Porque acá ¿Sí? es empezar a esto, adjudicado, perjudicado. Eh, y bueno, eh, un poco también para charlar con vos esto, ¿no? Las la sensaciones. Ayer tuvimos como... A mí esta situación de que es de pobres contra pobres. Mirá, eh, nosotros nos sentimos igual. Pero... Eh, También hay algo que, que, que vemos que se instala, ¿no? Esto de decir, bueno, tenemos que... Nos tuvimos que meter, dicen mucho yo no me metí, quiero aclarar eso. Eh, nos tuvimos que meter porque si no sabemos que nadie nos da bolilla, ¿no? Entonces, o sea, el punto es, empecemos a hacer justicia por mano propia. Ese es el mensaje que estamos dando a la sociedad. Ajá. Empecemos a robar porque si total eh, uno hace algo mal y nadie hace nada empecemos a hacer las cosas que están mal para que alguien nos dé la respuesta vos An sentís que ese es el mensaje que se va instalando yo pienso y siento que el mensaje se va instalando la anoche leía en facebook algunas algunos comentarios de personas que decían eh, está bien que se hayan metido la gente del barrio porque a ellos que les dieron el, la vivienda o, la, o el terreno nadie es del barrio entonces no se merecen vivir acá nada que ver, a ver el... Nosotros somos seres humanos, hicimos las cosas, tenemos los papeles. No, no, le, no le queríamos robar a nada, a nadie. Uh -huh. A nosotros nos llamaron de tierra fiscal nos dijeron, tenemos un terreno. ¿Lo quieren? Sí, lo queremos. ¿Queda allá atrás? Sí, no me importa dónde queda, necesito mi tierra. Listo. Después nos llamaron y nos dijeron, chicos, ¿saben qué? Una buena, cayó la posibilidad de construir vivienda. Capaz que ustedes van a ser los lo adjudicados... ¿A un terreno o a una vivienda? ¿Firmamos otro decreto? Perfecto, dijimos. Mejor todavía. Claro. Eh, había rumores, ¿no? Ah, a ustedes le van a, le van a usurpar la vivienda porque esas viviendas, no sé, que vienen mal, que esto que lo otro. No sé. Nosotros no nos podemos guiar por el rumor, por el chusmerío, como quien dice, uh -huh. ¿no? Nosotros nos guiamos por lo que nos dice la palabra oficial, que en este caso era la municipalidad de Viedma vamos a hablar en tierras fiscales, nos decían No, está todo parado por ahora, que no sé qué, que no sé cuánto Bueno, listo, nos volvíamos a nuestra casa Yo quiero también decirle a la gente que está usurpando Que no es que nosotros... A ver, yo no conozco a nadie de adentro del municipio A mí nadie me acomodó para tener un, un terreno, o una vivienda Si me hubieran acomodado, vamos a decir la verdad No es un lugar muy muy uh -huh. copado, digamos, para vivir Porque queda lejos por toda la cuestión, ¿no? Entonces, eh, si hubiera querido que me, que me acomoden, de último hubiera tratado de elegir o buscar por otro lado, ¿no? Pero no es así. Eh, dice mucho, eh, ¿por qué se durmieron? Si vieron que las casas estaban terminadas, ¿cómo no las vinieron a tomar los propios dueños? ¿Cómo vamos a hacer eso? Uh -huh. lo, ¿Lo naturalizan? ¿Cómo podemos naturalizar algo que está mal? es como lo mismo que estaba pasando con la violencia de género está pasando ahora es como decir ah bueno si la mujer le, le gritó al marido ¿cómo el marido no le va a pegar una piña? entonces ah no las casas estaban terminadas ¿cómo no van a venir a usurparla los propios dueños? ¿cómo puede ser que voy a usurpar algo que ni siquiera sé si va a ser mío porque no pasamos el sorteo correspondiente? ¿hace cuánto en tu caso estabas esperando esto? y mira hace más de cuatro años va a ser cinco ya que estamos esperando, estamos aguantando, estuvimos alquilando, después con todo el esfuerzo, bueno, hicimos un departamento pequeño de una habitación en la casa de de mis viejos que por suerte me dan un, un lugar para para estar y para pasar. Eh, yo he pasado por muchas cosas con con mi familia, ¿no? Hemos tenido sí, que regalar mascotas que a las que amábamos, el que sabe lo que es un amor a un perro, sabe de lo que hablo, de decir, bueno, no podemos tener porque no tenemos patio, vamos, se va el perro, ¿no? ...y un montón de situaciones... ...entonces lo que estábamos esperando ahora... ...es que se nos dé la posibilidad de tener una vida mejor... Eh, ...muchos dicen... ...ay, a estos ricachones... ...yo no tengo auto... Eh. ...yo de, de profesión soy cuidadora domiciliaria... Eh, ...no tengo auto... ...no tengo un gran sueldo... ...y si nos dieron a nosotros... ...que, que por ahí tenemos un trabajo era porque quieren recuperar para volver a hacer vivienda. ¿Por qué no dejamos a ver cuál es el proyecto que tiene la red de viviendas de acá, de, de Viedma, de Río Negro? ¿Y, ¿Y quién te dice? Yo como digo, a ver, si vienen estas personas, si ¿sí? se organizan también con nosotros y nos dicen, bueno, ayúdennos ustedes a nosotros, como está conformada la comisión del 22 de abril ahora, Eh, nos dicen, ayúdennos a conseguir un terreno, una vivienda Nosotros los ayudamos Pero con las herramientas que tenemos legales Ahora nosotros estamos... Es interesante esto que decís, sabes por qué? Porque no son mucho las puertas de diálogo que se abren A partir de que hay mucha gente enojada Sí, mucha verdad. Hay mucha bronca Sí, sí Entonces muchos este, están, aquellos que están Vamos a sacarlo Que debe haber, sí, hay es. un grupo que... que, que... Sí. Y hay otro Que me, me gusta más esta postura Vamos a ver qué podemos hacer esta vez nos tocó a nosotros No somos ricachones, vos decís claro. este, Vamos a hacer que, que ustedes también tengan a, O acá al lado, o vemos cómo, dónde sí. Vos estarías este, abriendo una puerta de diálogo Que no se abre muchas puertas de diálogo Es que la verdad que frente a la bronca Y también, vamos a decir la verdad Anoche nos reunimos Somos eh, todas mamás Con bebés, juntadas en la plaza Aparecemos de la Plaza de Mayo No sé si, si okay. se acuerdan de esa sí, época sí, Nefasta sí. Bueno Parecemos las Madres Plaza de Mayo, ¿viste?, pero unidas por otra causa. Claro. Y estamos diciendo, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero se acercaba un, un, el esposo de una de las chicas y nosotras nos metíamos abajo de la mesa porque somos mujeres, estamos muertas de miedo, no sabemos lo que es manifestar, no sabemos lo que es, no tenemos idea. Nosotros no estábamos organizados, vamos a decir la verdad. ¿Qué, qué sienten o qué están sintiendo por parte del municipio? Eh, mirá, eh, la verdad, la verdad, eh, ayer tuvimos una buena charla, porque no vamos a decir que no, que esto, que lo otro, no. Nos atendieron, tuvimos una buena charla, pero en la charla esa se habló de algo, se prometió que se iba a cerrar. Nos dijeron, también por otra parte nos dijeron, vamos a tratar de cerrar, bueno, ampliaron la denuncia, que eso está bueno, y... Eh, Cuando decís cerrar, ¿qué significa? Cerrar el predio, Ajá. cerrar el predio para que la gente deje, porque... A ver el que necesita una vivienda de última se va a ir a meter y se va a quedar ahí uh -huh. no va a romper no se va a llevar los inodoros no se va a llevar la esgriferías y las mesadas de la cocina que ha pasado en algunas casas ha pasado y hay fotos sí, sí. no es que algo que yo estoy inventando y hay grupos en facebook no de qué sé yo de ventas de cosas donde gente misteriosamente de repente sale vendiendo juego de, de baño juego de todo uh -huh. Y vos decís, eso es marca 22 de abril no, Ayer estuve Y en la mayoría de las casas no ha pasado Pero Ajá. sí, no puedo negar que ha pasado Y que los propios vecinos están enojados Con otro vecino, esto va dividiendo también A los que están ahí por eso Porque sí. bueno, ahí está ¿no? este Las acusaciones También hay acusaciones y, y he escuchado mucho rumor de gente Que ahora está diciendo Yo me voy de la casa Pero dame dos mil pesos Entonces ¿Realmente están hablando todos de una necesidad? ¿Cuál es la necesidad real? ¿No? Porque hablemos eh, claramente. Eh, esto es como buscar trabajo. En mi época, como yo le decía antes a la señora, antes de salir al aire, mi trabajo era ir a tierras fiscales, básicamente. ¿Qué vas a hacer mañana? Y me voy a tierras fiscales a ver si hay un terreno. Y, y, si, y en tierras fiscales preguntaba, ¿con quién más puedo hablar? Con este. Bueno, listo. Iba y le pedía por favor, por favor, por favor y así estamos Dani, todos si tuviera la posibilidad de que un concejal te tomara como eh, esto ¿qué, ¿qué hay que mejorar en la ordenanza? ¿qué, qué hay que cambiar en la ordenanza? ¿qué, qué le dirías? Eh, mira, primeramente me parece a mí que lo que hay que mejorar es el, el nivel de sondeo ¿sí? porque eh, hay descontento de todos lados ¿sí? también sabemos que que ellos se agarran de diciendo de, eh, a ver, hay gente que no la necesita, ¿no? Capaz que hay entre nosotros, capaz que hay alguno que ya tiene una vivienda y no la necesita, no lo sabemos, pero eso no depende de mí. Eso depende del organismo correspondiente. O sea, un mejor trabajo mejor del trabajo, área social, esa por cual, lado. Tal cual. La otra que he escuchado y me gustaría saber qué es esto de te dicen en tierra que tenga más hijos y tené más punto y subí en el listado. Sí, a veces... Eh, a mí no me lo han dicho, por lo menos, ¿no? A mí por lo menos no me lo han dicho, pero sí he escuchado que se les ha dicho a, la, a las chicas, a algunas mamás. Hablo de las chicas como que no hubiera varones, porque realmente... Pero si una mamá, está bien. Hay está bien. como una orden, un orden social está bien, está bien. de que no, el sí. hombre se dedica al trabajo y la mujer, nada, uh -huh. va buscando la vivienda y qué sé yo, a poco... No sé, es como una cosa cultural, no sé si Mira, si se habían eh, puesto a ver ser, en eso. Sí. Ayer nos damos cuenta con las con las compañeras, ¿no? Ya somos ya nos decimos las compañeras <risa> de la lucha, ¿viste? Porque qué sé yo, hemos creado un buen equipo también en el que entre nosotras estamos en la plaza y nos cuidamos los nenes y estamos así como ayer veníamos caminando y y la nena, una de las nenas lloraba y bueno, dale, yo la llevo a upa, y qué sé yo. Y estamos tratando de resistir y de sobrevivir a esto porque Justamente antes de ayer estaba hablando con uno, con mi hijo, ¿no? Tiene nueve años. ¿Cómo le explicas a tu hijo? No, la verdad es que eh, te pregunto con humor, lo hago con humor. Porque te debe ver llorando por momentos. Me no. ver, eh, me ve llorando a veces, me ve eh, gritando furiosa, me ve a veces diciendo algunas malas palabras como como un ser humano que soy. Se genera desde eh, la bronca, está bien. Y, y también a veces me ve como con miedo porque cuando fuimos yo quería ir y ver por, por mis ojos si era real lo que estaba pasando. Y cuando fui lo vi la impotencia fue mucha o sea es mucha la impotencia y que vayas a hablar con un juez, como fuimos ayer a hablar y que me diga no, si hay policía que está impidiendo el paso de mueble, hay policía que está impidiendo el paso de alimento para que salga. Es mentira, abramos los ojos, es mentira. Y, a ver, lo que yo quiero decir es que acá en Viedma eh, es una ciudad líder en usurpaciones, usurpan todo. Hay historias que he conocido en estos últimos días de, qué sé yo, por decirte algo, hay un adulto mayor, un abuelito que cayó internado, vivía solo, cuando volvió a la internación, habían ocupado habían ocupado la, habían la... Ocupado la vivienda uh -huh. o sea de qué estamos hablando ¿Qué que estamos diciendo que esto es legal estamos diciendo que el que el que se mete y roba está bien Daniel te preguntaba cómo le explicabas a tu hijo de 9. y qué es que le decís hasta ahora eh, a mi hijo de nueve eh, hace dos días él estaba proyectando cómo iba a ser para tener una habitación imagínate lo que pienso yo como mamá y mi marido como papá cuando tu hijo ...con nueve años está pensando... ...¿cómo puede construir su habitación... ...arriba de la casa... ...con una, con una escalera por afuera... ...como sea... ...él quiere su lugar... ...¿no?... ...y ayer eh, a la noche me dice... ...mamá, ¿es obligatorio como... ...es obligatorio mirar las noticias? ...sí... ...porque quiero saber qué está pasando... ...y qué dicen... ...porque yo estuve todo el día en la plaza ayer... ...y... ...y lo miro y le digo... ...esto es grave lo que está pasando... ...le dije, ¿no?... ...yo soy muy franca para hablar con mis hijos... Y me dicen... Eh, le digo... So, eh, soy muy franca... Y le digo... Mira... Eh, está pasando algo grave... Y va a llegar un momento... En el que... En el que todos vamos a tener que ponerle el pecho a la bala... Hasta vos que sos un nene... Y me miraba... ¿Viste? Y me miraba y me dice... La verdad que sí... Me dice... Me da bronca... Porque yo también soy un nene... Y no soy malo... Y yo quería mi, mi casa... Pero ahora no sé qué va a pasar... Y también les da miedo... Yo voy a la plaza y vengo, y mi hija me agarra desde afuera. Me agarra y me dice, ¿estás bien? Mirá qué loca. Porque tienen miedo, porque se sienten amenazados ya de por sí. Desde... Los, los nenes perciben mucho también. Claro, y uno está nervioso. Uno está así como, yo hace dos días que no voy a trabajar. Ahora me voy a trabajar un rato y voy a la plaza del trabajo. Estamos todos las mamás acomodando los horarios de trabajo para poder estar. Y ayuda... Eh... Tener, me imagino, celulares porque se van mensajeando sí. y se van organizando, ¿no? Eso también este, es una realidad. Sí, ayuda muchísimo y, y lo que necesitamos en sí, lo que queremos es llamar a la comunidad, a todas las personas que han sufrido estos hechos de, de usurpación, uh -huh. porque no puede quedar impune esto. Yo entiendo que la gente que está usurpando necesita, no uh -huh. lo voy a negar, pero esa no es la manera, no es la vía correcta. Y si y si el estado y la justicia apoya de esa manera y no y lo llega a dejar viviendo ahí esto se va a transformar en una jungla peor de la que ya se transformó porque entonces el día de mañana que estamos diciendo voy a entrar a la anónima y cargo el changuito y me voy a mi casa así total no pago nada viste sí. seamos todos así Cuando hablas de, de, de, de que esto no quede así, ¿qué, ¿qué te parecería que debería hacerse con esas familias? Y a mí me parece que hay que terminar de censar y, y pedirle de buena manera que desalojen. Yo tengo la, la, la foto de una de las, de las notas que presentó una de las familias. Donde ellos dicen, nos vamos a ir cuando tengamos un compromiso firme de que nos den o un terreno o una vivienda. Nosotros lo queremos pagar, dicen ellos, ¿no? Están usurpando. Eh, bueno, que el gobierno se comprometa con eso. Ya no va en nosotros. Ahora falta que nosotros, como, como ciudadanos, les demos las soluciones a la municipalidad y les tiremos ideas. ¿Qué pueden hacer? Y pueden hacer esto, pueden hacer aquello. No podemos nosotros, nosotros apenas sabemos cómo llevar nuestra vida y nuestra vida cotidiana adelante, ¿no? Porque acá quedó todo suspendido, en nuestra vida realmente como como madres y trabajadores quedó todo suspendido hasta el día que esto se solucione. Acá no vamos a parar, nosotros también somos, o sea, acá dicen todo no, no, eh, en el Lavalle que están todos bien organizados, nosotros también... Pero nosotros estamos organizados desde la justicia. Uh -huh. Vamos a buscar siempre lo que sea legal. Quiero que sepan también, la gente de la valle que nosotros nunca vamos a ir a, allá a confrontar con ellos, ni a querer sacar nada, nada. No vamos a hacerlo, porque son seres humanos como nosotros, ¿no? Uh -huh. No sabemos quién los asesoró. La verdad que la persona que les dijo a ellos que se metan, cometió un grave error, porque los metió a ellos en un problemón, a los que le hicieron caso, ¿viste? Eh, bueno, la verdad que, gracias, queríamos, pasabas, te dijimos, vamos, sí, cómo no, sí, no problema, gracias. y queríamos charlar, y bueno, eh, siempre es bueno esto de teniendo miradas, eh, y sí. que nos ayude a, a dimensionar. Me quedo también con esto, claramente que decís, que el Estado tiene que, en este caso, más que nunca, más que nunca, ponerse las pilas, sí. y Nosotros mediar vamos a porque si no, esto, como comenzamos charlando, no puede ser pobres contra pobres, no. que estar el Estado ahí. No, no, no. Así que bueno eh, ¿Ustedes se siguen ahora concentrando? Nosotros nos concentramos, nos vamos a concentrar hasta que esto se solucione Siempre Definitivamente a, en aquí. la Plaza San Martín sí, Y vamos sí. a ir marchando por los diferentes organismos eh, A partir de las 10 de la mañana ya vamos a estar ahí Y vamos a tratar de hacer todo lo posible Todas lo, las medidas que tengamos que tomar las vamos a tener que tomar Pero bueno, no sé qué medida podemos tomar el grupo de madres que somos. No sé qué vamos a hacer, la verdad. Estamos medias así como diciendo, bueno, pero ¿qué hacemos? No sé. Esperando que el Esperando. Estado, que la justicia, este tome sí. esta situación y que, por ejemplo, esto que contabas, ¿no? Que un juez no hable por lo que le dicen, sino que vaya al lugar y contate qué es lo que está contate, pasando. Contate, tal cual, tal cual. Bueno, gracias. Dale, gracias. Gracias, no, gracias por atenderme. Por